Bienvenidos a Horns Up con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a una nueva edición a la 267 ya a la dedicada a la 3 de marzo. Antes de comenzar me gustaría dar un repaso rapidín para los recién llegados a Horns App, ya que las últimas estadísticas nos sitúan en 5.000 descargas mensuales y superamos ya los 1.800 suscriptores y esto solo en Evox. Eso quiere decir que tenemos seguramente mucha gente que está accediendo por primera vez al contenido de Horns App. Deciros que Horns App, y me refiero a Estel que estáis escuchando, al semanal, es un programa donde desde sus inicios buscamos lo mejor de cada semana discográficas y novedades recientes y cuando digo recientes digo eh, no más de una semana <risa> y por tanto os proponemos eh, un programa con aquellos grupos o temas que nos han parecido más que interesantes independientemente del estilo que sean nuestra única misión es que ustedes pasen un rato agradable con nosotros en una hora aproximadamente donde siempre y esto sí que es seña de identidad de Hornsab vamos de menos a más desde los estilos más melódicos hasta finalizar con los más extremos. Por lo tanto aquí entran todos los estilos de aquello que llamamos rock o metal. Con SAP es como un festival con varios escenarios, con varios stage, seguramente no te gustará todo lo que propongamos, pero sí que es una buena base o guía para estar a la última de todo lo que se mueve en la escena musical. Por lo tanto, es por ello que estamos en una semana de estrenos muy esperada, el pasado viernes 8 de marzo, deciros que normalmente los estrenos salen los viernes, cada viernes, entonces el viernes pasado, el 8 de marzo, ahora llamado el día de Judas Priest, lanzaban el Invincible Seal, está siendo la comidilla en todos los círculos o presencias metaleras. Se han sacado la polla, así de claro. Tenemos más estrenos dignos de mencionar en este programa y vamos a sobrepasar un poquito la hora, pero qué más nos da, ¿verdad? <risa> Recordamos que en este programa la audiencia no solo es soberana, sino que es la parte más importante de todo este show. Y con sus cervezas marca Hornsab, como dice nuestro compañero Moy Álvarez, en comentarios ustedes otorgan con tres birras al mejor tema de esta semana, 2 al segundo y 1 al tercero. Y todos estos votos se usarán a final de año para conformar la lista de lo mejor del año elegida por la audiencia de HornsApp. Así que, decirnos vuestras propuestas, animarse. Os recuerdo nuestras vías de contacto para que estéis en permanente comunicación con nosotros, info.hornsapp.es, que es el email del programa. Estamos en todas las redes sociales, buscáis HornsApp Podcasts, Y lo más importante, todo nuestro contenido en nuestra nueva página web www.hornsapp.es Ahí está absolutamente todo. Lo dicho, deseando que paséis un buen rato, en una hora aproximada como cada viernes, aunque sabéis que adelantamos el programa en redes sociales, eh, un día antes, los jueves por la tarde, y que en vez de desconectar con todo lo que pasa en el mundo, os conectéis precisamente a lo que nos hace vibrar, que es la música. Y en nuestro caso particular, el rock y el metal. Hornsupers, comienza Hornsup. Black Top Mojo es una formación de una pequeña ciudad de Texas llamada Palestina, formados en 2012 por el fantástico vocalista Matt James y el batería Nathan Gillis. Blackton Mojo han acuñado el término Texas Grunge, la banda descrita como una mezcla entre Song garden y liner Skynyrd, y mucho menos es la primera vez que pasan por Horns Up, ya que si tiramos de archivo, en enero de 2022 sonaban en nuestro Horns Up número 117. As The Light Fight, que bien podría salir en un Horns rock Blues and Beards de Moy Álvarez, me ha parecido tan exquisita que tenía que mostrarosla Un tema totalmente diferente a lo que la banda haya creado antes y por eso mismo nos ha llamado la atención. Este nuevo sencillo, repito, As The Light Fades, le seguirá un álbum de estudio de larga duración llamado Pollen para el 5 de abril. Abrimos este Horns Up con Black Top Mojo. Living in the sunset of a golden age watch the street lights as they flicker along not nah, it's coming we don't our alone The light I Ride Die es el segundo anticipo de los de Atlanta Kicking Valentina, de su nuevo álbum llamado Star Explains Fist Fight, será lanzado por Mighty Music el 19 de abril. Sin duda es un grupo clásico en Horns Up y en esta ocasión el Ride or Die nos llama muchísimo la atención porque se alejan de ese Hard Rock más clásico, más macarra, como suele ser habitual eh, los Kicking Valentina, y en cambio nos traen un tema con una sección rítmica arrolladora muy diferente, y por supuesto con ganchos en los estribillos, de esos que se te meten en el cerebelo. Tras el Taking All Right de finales de enero, va este nuevo tema, Ride Die, de Kicking Valentina. sorpresas de la semana, sin duda, es lo nuevo de los germanos Kissing Dynamite, que están en un estado de forma compositiva admirable. Ya nos lo demostraron en su último álbum, en Not the End of the Road de enero del 22. Rise Your Glass es el primer adelanto de su próximo álbum, será el octavo, vendrá de la mano de Napal Records y tendrá por nombre Back with a Bang para el 5 de julio. Solo os digo que si es igual o parecido al anterior, Vamos a tener a Kissing Dynamite hasta en la sopa, aviso. Y como le den por superarse, estaremos frente a uno de los discos del año, ¿eh? ahí os lo dejo. Escuchamos este primer adelanto de Kissing Dynamite, Rise Your Glass. Remember how it started, we a rusty car. Set around the campfire Coughing the cigarettes And Jimmy played the six-string match with stage gear. We only had one goal. Drive into every gym there to bring back rock and roll. Radio on high volume. They play a favorite song. We'll never stop believing. you've been at our side oh this is not the end we won't forget these days my friends soul the memories we resonate and the crosses seems Uno de los discos esperados por muchos de nosotros era el de Quantum Face de los ex-Token, George Lynch y Jeff Pilson, o lo que es lo mismo, D8 Machine. Y en esta ocasión, ya lo sabéis, en este tercer álbum con Giris Pradam a las voces. El disco ha superado las expectativas, y han estado a un nivel artístico muy alto, es ¿eh? una evolución sin duda de The 8 Machine, no como supergrupo, sino como una banda. Este sí me lo he escuchado entero, Y para celebrar este buen disco, os voy a proponer el corte 12 Into the Blazing Sun, que me ha parecido más que destacable en este de Quantum Face, lo nuevo de The Ain Machine. So you you the the oh! Bland I sleep. Continuamos con Audio Range, la formación australiana que nos trae un nuevo sencillo llamado Crown. Audio Range lanzaban dos singles el pasado año, en 2023, otro a primeros de febrero y ahora va este Crown, que todos ellos formarán parte, sin duda, del nuevo álbum de la banda que se va a llamar The Perfect Seed, que está previsto su lanzamiento para el 10 de mayo a través de X Music. Y mientras lo esperamos, va este Crown, Audio Range your soul Bueno, bueno, bueno bueno el disco del año sin duda. ¿eh? Como decía nuestro redactor, David García, en esa novedad que le hemos llamado Respokens, son unas pequeñas críticas habladas en vídeo que tenemos en formato Reels que espero os estén gustando. Pues él decía en el último Respoken que lo nuevo de Judas Priest es la banda sonora que ambienta todas las tiendas de discos que se precien. Si contabilizamos las cervezas otorgadas en los singles que hemos puesto de adelantos, va muy pero que muy destacado en primer lugar frente al segundo como disco del año en lo que llevamos en este 2024. El Invincible Shield, estoy por hecho que lo habéis escuchado, ¿eh? es simplemente genial. Como decía en la introducción, el 8 de marzo pasa a ser el día de Judas Priest. De hecho estamos tardando en hacer un Icons, ¿verdad? A ver si nos animamos, va Tras escuchar esta barbaridad de trabajo, se me antoja poneros el track 5, Gates of Hell, Las Puertas del Infierno, con todos ustedes los Metal Gods, Judas Priest y bienvenido su décimo noveno álbum de estudio, El Invincible Shield. Escuchamos Gates of Hell. recién llegados, eh, ya os he comentado muy por encima el funcionamiento del programa, yo os he hablado de Moy Álvarez, de David García, también tenemos a Rick Baker, que el domingo volverá con su segunda entrega una vez retomados los ESP, que son programas especiales y dedicados a nuestra escena nacional. Pero eso no quita que si en los programas semanales nos encontramos con algún tema de los nuestros, de nuestra patria, que esté en disposición de competir cara a cara con las propuestas semanales de todo el mundo, pues le demos cabida. Como es el caso de los de Mondragon, Shallow Waters. Tal vez porque uno es muy seguidor de Ratting Crease, salvando las distancias, por supuesto, a cada uno lo suyo. Pero además es que este tema, el All Colors Blur One, me ha entrado como cuchillo mantequilla. El disco Eh, de mismo nombre, por cierto, más que interesante, que os recomiendo su escucha, ya publicado desde el 1 de marzo, y es el segundo de los vascos, la voz de Pablo Ejido, brutal. Yo le voy a dar una berrica, la primera del programa para Shallow Waters, y nos quedamos con el sencillo y tema principal de igual nombre al disco, All Colors, Blue to One. en blanco atmosférico, melódico, doomer... Uf. David en sus primeras reseñas nos hablaba o presentaba un grupo totalmente desconocido para mí, los pielos rusos Evoking Winds, que en julio del año pasado publicaban su quinto álbum y ahora el 4 de marzo va al sexto llamado The Rivers. Aparte de leer la reseña, si os pasáis por su web, nos dicen que los 8 miembros que conforman el grupo viven a miles de kilómetros de distancia, es decir, Bielorrusia es la base de la banda, Rusia, Estados Unidos, China y Polonia, y juntos muestran su pasión musical en línea, sin duda para llamarle a uno la atención. Como hay temas muy largos, me voy a decantar por la pista 9, dagger Wood and Fire, de este Jules Rivers nuevo de Walking Wind. Continuamos con Power Progressive Metal por parte de los alemanes Ivory Tower. Segundo sencillo y segundo tema que ponemos de ellos tras el 60 Seconds que pudisteis escuchar en el Homes Up 260. La tercera semana de febrero va su segunda propuesta que se llama Heavy Ride y por supuesto ambos estarán en el Heavy Rain, sexto álbum para finales de este mes, para el 29 de marzo. Ivory Tower Estamos en, en otro escenario diferente, ¿eh? turno de los Sluet Metal Blacktask, o así se denominan, porque desde luego esto de Sluet Metal, nada, esto es un punk rock duro, caótico y a la misma vez pegadizo, ¿eh? ya me diréis vosotros. Desde los pantanos de Savannah, Georgia, nos llega esta banda que ha tenido que reinventarse a pesar de llevar 19 años en activo, han cambiado de sello, han perdido miembros por el camino, Pero su nuevo álbum, nos dicen, supera todos y cada uno de los obstáculos. De hecho, en este nuevo álbum, llamado The Way Forward, son cuatro en vez de tres como hasta entonces. Nos vamos a quedar con el segundo adelanto de dicho álbum, Dance On Your Grave de Black Tusk. que me tenía cachondo perdido era el Hellish Expectations de Midnight también lanzado el 8 de marzo los enmascarados de Cleveland nos vuelven a patear la boca con otro discazo directo, rápido que te noquea en 25 minutos 10 ¿eh? temas que no superan en su mayoría los 2 minutos y medio esa actitud pan macarra hace que a uno le hierva la sangre y le dé por romper alguna que otra cosa, ¿eh? es un metal crudo un híbrido entre Venom y Motorhead, si me lo permitís, sin duda para mí uno de los discos a tener en cuenta, se llevan la portada y las tres birras, pero no al tema que os propongo, el Slave of the Blade, corte 4, sino al Helis Expectation al completo. Por cierto, le dije a David, eh, ¿me lo reseñas? Y me dijo... Pues eso. hemos hablado en anteriores programas de los franceses Neymar y su nueva vocalista Bárbara Mogore, ojito eh, esta chica se enfrenta a un pasado de banda con 11 discos editados. La banda de Grenoble nos presentará el 7 de junio el duodécimo llamado Encrypted, lanzado por AFM Records y os traemos también el segundo adelanto, el Saviors of the Dam, Neymar. ¡Vamos a Grecia! Vuelven después de dos años Night Rage con el tema llamado Euphoria Within Chaos, una canción extraída de su próximo álbum llamado Remains of Dead World. 23 años de banda y décimo álbum de los de Tesalónica. De momento este primer pepino llamado Euphoria Within Chaos de Night Rage que se llevan las dos birras que me quedaban. Otro disco esperado, también lanzado el 8 de marzo, es el Defectum Omnium, de los de New Orleans Exorder, sonoramente implacables, el cuarto disco de la banda en una carrera que abarca casi cuatro décadas. Con el lanzamiento discográfico, Exorder ha presentado un nuevo vídeo nuevo single video-single y es la que vamos a escuchar, Wrath of Prophecies, Exorder. Continuamos con los daneses Withering Surface, que regresan casi tres años después desde su último álbum de estudio. El nuevo tema se llama Where Dreamers Die. Un regreso, el de Withering Surface, a su lado más agresivo y este tema es el primer adelanto de Exit Plan, su nuevo álbum de estudio que será lanzado por Mighty Music. Terminamos este Horns Up 267. Nos vamos. Finalizamos con Fall of Serenity y El Chaos Reigns, que formará parte del Open White o Hell, que lo tendremos disponible la semana que viene, el 22 de marzo. Disfruten. Yo me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.